Eh, dando una vuelta por las redes sociales, nos encontramos con una noticia eh, que impacta porque eh, utilizaron una red social para denunciar a funcionarios y funcionarias de la Dirección de Niñez y Adolescencia. Es un tema eh, complejo que hay niños y niñas en el medio y también hay adultos que toman decisiones eh, Eh, sobre todo eh, apuntalándose en la letra fría de es, eh, que es un, un, este, una causa judicial. Por eso es que eh, una familia decidió hacer pública la situación que estaban viviendo con una niña que adoptaron durante un tiempo y de un día para otro le dijeron que el tema estaba judicializado y se la sacaron de sus brazos. Eh, aixa Díaz es la mamá de una niña que tuvo durante un tiempo y de un día para otro le dijeron que no podía estar más con ella. Es, la tenemos en línea y vamos a ver si podemos hablar unos minutos con ella para que nos cuente bien la situación. Aixa, ¿estás por ahí? Buen día. Hola, buenos días. Eh, ¿Cómo estás? Eh, corrijo. Sí. Yo soy la tía Vos sos de la tía, nina. perfecto, sí, bien. la sacaron a los progenitores por... Bien porque estaban siendo vulnerados los derechos de la nena. Bueno, a ver, vamos, eh, vamos a ordenarnos para que todos los que y todas las que estamos escuchando nos podamos entender cómo viene, cómo viene la historia con, con una menor. Eh, contanos desde el comienzo cómo, cómo surgió la, la situación y por qué decidieron hacerlo público. Eh, decido hacerlo público porque Siento que siguen vulnerando los derechos de mi sobrina. Uh -huh. A mi sobrina me la dan el 4 de febrero del 2020, eh, porque los padres estaban vulnerando los derechos de la menor, en todo sentido. Eh, estaba sufriendo situaciones bastante traumáticas, Ulisa. Ulisa Olivera se llama mi sobrina. En este momento tiene cuatro años, cumplió los cuatro años con nosotros. La tuvimos casi 11 meses. Eh, en los cuales nosotros, eh, digamos, vino niña adolescencia, me me contó que la nena eh, estaba por ser quitada de su hogar, eh, bueno, me contó toda toda la situación, y, y en ese plano decido que, que no, que la nena tiene que estar con nosotros, porque bueno, yo soy la tía, ten, es mi sangre, uh -huh. así que obviamente la queríamos tener, la trajimos a casa, Eh, estuvo con nosotros alrededor de 11 meses Los primeros tres meses eh, pasamos eh, todos estos meses de pandemia Bien uh -huh. saben ustedes que el año pasado fue fue un año bastante atípico eh, Así que los primeros tres meses de Ulisse en casa fueron terribles para nosotros Porque la nada tenía problemas terribles, terribles De comportamiento, de agresión, de todo Porque era una nena, no me la entregaron de pañales y con mamadera O sea, la nena usaba pañales, no sabía ir al baño sola, no sabía comer, eh, tomaba mamadera nada más y comía galletitas, bueno, uh -huh. nada. O sea, a los Acá tres casa, años Ulisa no había dejado los pañales. No había dejado los pañales. No, no. Era una nena que actuaba como si fuera un bebé, uh -huh. digamos. Así que en casa le enseñamos todo. Le enseñamos a comer, le enseñamos a a manejar los cubiertos le enseñamos a tener su lugar eh, sus espacios para todos porque es una nena que tenía problemas con, con el tema del sueño eh, tenía problemas de agresividad permanente eh, estuve tres meses los primeros tres meses eh, lidiando con toda esta situación sola porque todavía la nena no tenía un psicólogo Ajá. después de unos meses casi sobre mitad de año Niñez y adolescencia Consigue un psicólogo para Ulisa eh, Y bueno Teníamos que empezar a llevarla al psicólogo Empezó a ir al psicólogo eh, Obviamente no pudo ir la nena Yo la anoté a la guardería Pero no la pudimos llevar Porque imagínate, dos semanas hizo nada más de guardería Y nos agarró toda la pandemia exactamente eh, Así que bueno Traspasamos un montón de situaciones Terribles Porque imagínate que yo tuve que dejar de trabajar Vivimos de los Eh, si, sistemáticamente empezamos a vivir de los ahorros que yo tenía guardados, eh, hasta que, bueno, Niñez empezó a ayudarnos. Yo, convengamos que el salario y todas las cosas que Ulisa cobraban los padres, yo lo cobré dos meses nada más, que fueron los últimos dos meses que la nena estuvo acá. Eh, el salario de la nena, de hecho, lo cobré dos meses nada más. Y después eh, las ayudas que Niñez ponía, que eran para pagar el psicólogo, me dieron tres cupones en once meses tres cupones para comprar mercadería eh, y bueno eh, pese a todo y contra todo yo seguí luchando y seguí poniéndole el cuerpo y seguí poniéndole el corazón para que Ulisa siguiera eh, digamos recuperándose de, de todo lo que había sufrido y sinceramente una nena que tiene muchos problemas y que hay que estar acompañándola permanentemente eh, El equipo de niñez vino cinco veces más o menos a mi casa. Después de eso eran todas entrevistas telefónicas, o yo tenía que llevar la nena cuando se podía, porque convengamos que el año pasado hub hubieron muchas etapas en las que eh, había tres meses que no se podía salir, dos meses que se podía salir, y así se y pasábamos a otra fase. Creo que eso lo padecimos todos sí, los supuesto. santarroseños. Sí. Eh, Y bueno, después de casi 11 meses de convivencia con Ulisa y de mucha lucha, porque fueron tres meses sin dormir, tres meses que uno... O sea, yo tuve que estar al pie del cañón con Ulisa para que Ulisa pudiera recuperarse y pudiera, digamos, vivir como una niña normal, como realmente es lo que es y que se merece tener una vida plena, llena de amor y cariño. Eh, niñez y adolescencia eh, decide que me saca la nena, eh, porque eh, no, no dice que yo no no estoy preparada para seguir teniéndola, no se han logrado, dice, restituir plenamente los derechos vulnerados mencionados, o sea que en 11 meses es como si yo no hubiese hecho nada por Ulisa, no tomaron en cuenta nada, incluso el reporte de, de la psicóloga que dice que la nena con nosotros estaba bien, yo llevé un desastre a la psicóloga, eh, Y la psicóloga, después de muchos meses de trabajar con Ulisa, eh dice, no, sí, la nena realmente cambió, la nena tiene cambios buenos, es una nena que tiene mucho potencial, eh, es una criaturita, o sea que eso se puede curar y todas esas heridas se pueden curar. Después de tanto trabajo, niñez, decide que me la saca la nena. Y para ser dada en adopción, alegando que la nena no tiene ningún familiar, que sea haga cargo de... que en la en la actualidad no existen familiares referentes afectivos que quieran o puedan eh, adoptarla, o sea que directamente Niñez decide que la va a dar en adopción sin consultarnos a nosotros. Pero vos me sin estás decide. diciendo que sos la tía. Yo soy la tía, yo soy la tía. El día que me sacaron a la nena me hicieron ir a Niñez para una entrevista y ese mismo día me la sacaron, no me dejaron despedirme de la nena, Yo no le pude dar un beso, yo no le pude decir a mi sobrina... Uli, yo no te estoy abandonando. Yo sinceramente no te estoy abandonando, yo no la abandoné a la nena. No me dejaron explicarle... Disculpame. No, está bien. Tranquila. No me dejaron explicarle que yo no la estaba dejando. Que toda esa lucha mía iba a continuar. No me dejaron despedirme de mi sobrina. Hasta el día de la fecha no me han dejado hablar con la nena, no le he podido volver a ver, hablé con un equipo que la tiene otra, ahora porque la nena está en la Fundación Guatraché. Eh, según ellos, la nena no nos extraña, no habla de nosotros, no nos nombra. La nena ahí convive con una hermanita que tiene, que uh -huh. no es eh, sobrina de sangre mía. Uh -huh. eh, y, y bueno, ellos dicen que sí, que vamos a volver a ver a la nena, pero que yo puedo seguir siendo la tía, dándole la posibilidad a otras personas que adopten a la nena. Porque yo creo que, que el fin de ellos es ese, que a la nena la adopte otra familia. Pero la nena es mi sobrina, yo no puedo permitir que eso pase. Ulisa tiene que estar con nosotros porque nosotros somos la familia. Eh, ¿Alexia, ¿ustedes están responsabilizando directamente a los funcionarios y funcionarias de, de esa cartera? Sí, sí, sí. Yo los responsabilizo porque hasta ahora... Mi, esto lo lo firmó Rodrigo Lozval. hasta ahora eh, el señor Lozval no me ha podido atender. ¿No te ha podido atender o no te ha querido atender? No me ha podido atender, yo apelo a que él no pudo atenderme, el, la primera semana que llamamos con un compañero, eh, él estaba de vacaciones, esta semana eh, está aislado por COVID y bueno, Sigo. No quiero que me atienda Valeria Villafañe, que era la jefa del grupo con el que trabajaba Ulisa, porque si tienen a bien sacarme de un día para el otro la nena, eh, sin explicar, sin decir, bueno, mirá, va a pasar esto. El día que me, me sacaron la nena vino una abogada a decirme, no, porque la nena, porque los derechos. Disculpame, yo pasé toda una pandemia con la nena en mi casa y uh -huh. alguien se fijó en eso O eh... sea, yo tuve que trabajar con las herramientas que tenía en mi casa, junto con una psicóloga, que, o sea, y nadie vio eso. Nadie vio todo el esfuerzo que pusimos para que Ulisa se sintiera bien, para que siguiera bien. Me la sacaron, directamente me la sacaron. Eh, Aexa, ¿ustedes están en condiciones de adoptar a Ulisa? Sí, sí. Sí, porque acá en mi casa somos todos gente que estudia, que trabaja, somos gente, personas de bien. Eh, y además, si la quiero, es mi sobrina, ¿cómo no la voy a querer? Uh -huh. Queremos que vuelva a casa, queremos que esté acá con nosotros, acá tiene su ropa, sus juguetes, su lugar en nuestra casa, queremos que esté con nosotros, ¿por qué la tiene que adoptar otra familia? Además, dicen, son vulnerados los derechos de la niña. Al sacarla de nuestro hogar y romperle ese vínculo que tenía con nosotros, otra vez hicieron lo mismo. No están fijándose en eso, no se están poniendo en ese lugar. Vos sabés, Imagínate una criatura de cuatro años. ¿Qué le pasa por su cabeza cuando otra vez la sacan de un hogar para ponerla en otro lado? O sea, no se, no, se, no se está pensando en la criatura, básica y literalmente. Porque lo podrían haber hecho de última, de otro modo a lo que están haciendo ahora. Directamente mi niña me la saca y dice, no, la nena va a ser dada en adopción. ¿Quién les da derecho a ellos para que hagan semejante cosa con las criaturas? Yo fui al colegio de abogados, porque ahora obviamente que necesito un abogado, eh, elevé una nota al Poder Judicial, a Defensoría, donde me dijeron que supuestamente iba a estar expuesto el caso. En Defensoría la contestación que me dieron es que no hay nada hecho todavía. No hay ningún papel que diga que yo tengo que tener una abogada para adoptar a la nena. Uh -huh. Entonces no sé cómo se están manejando. Sinceramente eh, vos... no sé cómo se están Bien. manejando. U ¿Ustedes creen que hay alguna animosidad contra ustedes al sacarle la a la menor, pero sobre todo que les digan que la va a adoptar otra familia? Mira, yo creo que ellos quieren que a los chicos los adopten otra familia, pero nosotros somos familia directa de Ulisa y ellos no pueden hacer bajo ningún punto de vista eso. Eh, primero porque la nena también tiene derechos me dice, la nena tiene derecho a estar con fami otra familia, la nena también tiene derecho a estar con su familia de sangre y acá se le va a dar una educación y se le va a dar de comer todos los días y, se y, y vamos a hacer que Ulisa sea una nena feliz ¿por qué no podemos nosotros? porque somos pobres, no podemos digo, ¿no? porque tenés que empezar a pensar que porque sos pobre y no tenés dinero eh, no podés No podés adoptar a tu propia sobrina, quien convivió 11 meses casi con nosotros. ¿Me entendés lo que te digo? Eh, ¿Cómo fueron esos 11 meses con Ulisa? Y bueno, ya te vuelvo a repetir. A lo primero, la nena, digamos, que presenta presentaba problemas terribles. Pero bueno, después la nena empezó a a, a ser parte de, de nosotros también. La, la incluimos en todos nuestros quehaceres, así que la nena... Era una nena que ya jugaba solita, que se bañaba solita. Eh, cuando la nena llegó a mi casa, la nena no podía ver que se le cerrara una puerta porque le agarraba un ataque de de, de nervios increíble, de llanto, nervios, increíble. La nena, los, el tiempo que vivió acá, la acostumbramos a que cosas normales son normales. Eh, y era una nena feliz, era una nena que salía a pasear, que se iba con la prima... Eh, una o dos veces al mes a desayunar afuera, a, salían al centro a desayunar, a hacer compras, eh, era una nena que iba al mercado, una nena normal, que sí, tenía que tener atención psicológica. Uh -huh. Pero Ulisa con nosotros empezó a ser una nena que se desarrollaba, digamos, y, y, y andaba en la casa como cualquier otro nene, feliz de la vida. Eh, ustedes no, no pudieron, fue... ustedes pudieron hablar eh, cara a cara con Rodrigo Lozval. No pude hablar con Rodrigo hasta el día de la fecha. Te vuelvo a repetir, no pude volver a hablar, no pude hablar con él. Yo nunca lo vi, no lo conozco en persona. Con la única que yo hablé dos veces fue con Valeria Villafañe, que es la directora del equipo, uh -huh. que trabajaba con Ulisa, y fue con la única que yo hablé, que fue la que me dijo, mirá, se te va a dar tanto dinero para pagar el psicólogo y para los gastos de la nena, porque yo, eh, imagínate que durante 11 meses, solamente dos meses cobré un salario universal de la de la criatura, así que bueno, niña y adolescencia ayudaba con ese dinero para pagar a los psicólogos, porque obviamente yo también tenía que ir al psicólogo para que la psicóloga me ayudara a mí a entender y y, y a llevar a la práctica cuestiones que no podía manejar con Ulisa porque claro. la verdad es que nunca nos había pasado que de tener una nena con tantos problemas no por supuesto eh, cómo va a seguir la lucha de ustedes Aixa eh, mira a la brevedad estoy esperando que el señor nos va eh, me conteste que digamos que me llame para darme una entrevista uh -huh. y que me explique qué es lo que qué es lo que quieren hacer qué es lo que va a pasar yo quiero que me devuelvan a la nena Eh, es lo único que quiero, que me devuelvan a la nena, que la nena viva en mi casa, que tenga una vida feliz, normal, con nosotros que somos parientes, digamos. Acá están sus primos, yo soy su tía. Eh, la nena en 11 meses, yo te puedo asegurar, que no volvió a ver a sus papás como niñez y adolescencia me lo pidió. Eh, ellos dicen que han seguido vulnerado los derechos de la niña. Disculpame, pasamos una pandemia 11 meses casi con Ulisa acá. Y la terrible pandemia que pasamos, ¿qué querían que hiciera? No sé, no sé, o sea, porque si vos no podés entender, vos que sos un equipo, que estás preparada, que tenés psicólogo, que tenés asistente, no entendés que durante 11 meses yo pasé una pandemia con la nena, ¿a dónde querías que la llevara a recrearse a la nena? eso es lo que yo no no puedo entender, a dónde quería, a qué jardín querías que la lleve, a qué lugar querían que la lleve, a recrearse a la criatura, tuvo que estar acá con nosotros, como nosotros, aislado eh, que no podíamos salir, los primeros tres meses de pandemia no se pudo salir, lo pasamos todos los pampeanos, no fui solamente yo, no por ¿me supuesto, entendés? claro, claro, eh, claramente los abordajes que hacen desde niñez Eh, están lejos de la realidad, claramente. Eh, Aixa, nosotros vamos a seguir con el tema y sobre todo eh, gracias por contar y por hacer pública esta, esta situación y sobre todo ver si eh, podemos tener la palabra de algún funcionario o funcionaria para que explique públicamente la situación de, de Ulisa y sobre todo si hay alguna alguna respuesta concreta al pedido que están haciendo ustedes. Tal cual, porque hasta ahora, les vuelvo a repetir, yo no he podido presentarme en la justicia, primero porque estamos en feria judicial, me uh -huh. llevaron la nena, el 4 de diciembre se llevaron la nena, el, el 19 de diciembre me sacaron la criatura a mí. No pudimos pasar bien una fiesta, pasamos amargados, pasamos llorando, extrañando a la nena. Sinceramente, lo que hicieron no es justo. Y yo creo... Que si ellos están trabajando en comunidad y para el bien de una criaturita que ha sufrido tanto como ha sufrido Ulisa, yo creo que lo mejor que pueden hacer es devolverla a la familia donde estaba tan bien la nena, sinceramente. Que ellos quieran poner en los informes y decir otras otras cosas, es un problema. Yo sé cómo trabajaron y solamente yo sé las veces que han venido y no han venido a mi casa. Porque acá en mi casa todo el equipo, como mucho cinco veces. Y en esas cinco veces el equipo cambió, porque primero a la nena la atendía un equipo y después empezó a atenderla la otro. Entonces, viste, uno también tiene que ponerse la camiseta de la mea culpa. Eh, si vos no hiciste dentro de todo las cosas bien, no le eché la culpa a esa familia que tanto hizo y que tanto ha, ha querido que la nena esté bien. Sinceramente, por una o dos veces que, que yo me he quejado y porque, sinceramente, estas situaciones te desbordan. Entonces, si vos sos un equipo y estás preparado para eso, vos tenés que trabajar para eso, ¿me entendés? Tenés que decir, bueno, mira, atendelo de este modo, Fíjate, pongamos esta solución acá, No, directamente te sacamos la nena, no estás preparada, chao. La llevamos a la fundación y ahí la vamos a hacer. Como si la criatura fuese un animalito. No entiendo cómo se maneja. Sinceramente no lo entiendo. Estoy a la espera de que el señor Lóbal me pueda atender. Sinceramente. Perfecto, Aixa. Muchísimas gracias. Que tengan muy buen día. Muchas gracias a ustedes, chicos. Por favor. Aixa, Díaz.